Bueno, la renga un poco para escuchar en esta, en esta mañana de lluvia. Está, está complicado, no llueve ahora, por lo menos acá en esta parte de la ciudad de Buenos Aires, por lo que vemos por la ventana. ¿Cómo se llama el tema que estamos escuchando? No. Cosa razón fugitivo. esta no me salía. Bueno, vamos a charlar con Florencia eh, Feijó, que es politóloga, integrante de Economía Feminista. Eh, Florencia, ¿cómo estás? ¿Todo bien, ustedes? Bien, todo bien. Eh, no Flore... soy integrante de Economía Feminista, Ah, ¿no? claro. Ah, mira <risa> no, soy, eh, soy Estuve como colaboradora, ah, pero no soy ecofeminista, que es otra cosa. Eh, piensan no. que pertenezco a la organización. Ah, por eso, no. Claro, por eso, no. Por... De verdad, sinceramente pensé que estabas ahí con, con, eh, con, las, con las chicas todas, de la grupo. de compañeras. Sí, sí, sí, porque efectivamente eh, estuve como colaboradora. pero Vale la aclaración. Vale, ¿Cuál la, cuál la aclaración. vale la aclaración. Siempre, siempre está bueno que esas cosas queden claras. Perfecto. Bueno, eh, Florencia es, es, es una militante a favor de la, de la aprobación de de, de la ley de, de interrupción voluntaria del, del embarazo eh, y también quería preguntarte sobre esas cuestiones y también hablar de algunas cuestiones que tienen que vinculan este tema con eh, con con cuestiones de, de economía y demás pero primero te quería te quería consultar sobre cómo es el tema de la de la votación estábamos hablando en el comienzo del del, eh, del programa que que estaba que estaba un poco complicado el tema de la de la aprobación en el Senado Sí, bueno, obviamente que los números están complicados, eso se sabe hace aproximadamente una semana cuando sí, sí. algunos de los indecisos ya decidieron dar su voto como negativo, eh, pero bueno, de, viste que en diputados también pensamos que no salía. Lo decíamos al principio, hay que esperar hasta último momento, acá las cosas parecen, la suerte parece estar echada, pero igual hay que esperar, va a ser un debate largo, puede haber a, a alguno que... Que, que en algún momento hubo varios senadores que manifestaron su voto a favor o en contra, pero que cuando los escuchás te das cuenta que tienen eh, más dudas que certezas. Así que bueno, por ahí, ¿quién te dice? Tal cual, tal cual. Y por otro lado, eh, desde ayer a la noche, yo ayer me fui a eso de las 8 del Senado, se están cotejando algunos proyectos alternativos, eh, que bueno, que en el caso en que la ley no salga, podría llegar a tratarse en ese momento en el recinto alguna, alguna otra... Eh, ampliación de derechos, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Obviamente que como persona del, del colectivo de mujeres no, no, no nos alcanza. Va, vamos, tenemos, la tenemos, estamos pidiendo por la ley completa, obviamente. Eh, sí, pero no es, no es un capricho, digo. Obvio. Entiendo que los cambios sociales tienen eh, un... un como que se dice, un proceso uh -huh. que deben hacer, pero de todas maneras... Eh, eh, Vos pensar lo siguiente, la legalización lo que te permite es que efectivamente las mujeres que no tienen recursos son las que van a los hospitales. Totalmente. Bueno, para eso seguimos con todo como está. Y lamentablemente hay que explicarlo esto, porque mucha gente me pregunta, bueno, pero vayan por la despenalización, vayan por algo. Ayer hasta último momento de los despachos llamaban, che, las chicas del movimiento, podemos negociar tal, podemos tal cosa. Y la verdad que no, nosotras no, no, no estábamos para negociar con los derechos de las mujeres. Por eso somos representantes de en la calle, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, y te pregunto a vos, opinión personal o opinión de, de, de, del sector, que, de, del colectivo que, que, que, que representás, o por lo menos con los que estás hablando, Si, si en definitiva no se, no se termina aprobando eh, la ley como salió de, de, con la media sanción de diputados, ¿cuál de los proyectos que están dando vueltas alternativos eh, crees que, que, que digamos... Que podría, que, que podría acercarse más a la, a, la idea, a la idea inicial. Y hay un proyecto que efectivamente reduce la cantidad de semanas eh, de, de aprobación para hacerse el aborto no punible, que es A12, eh, que también incorpora, digamos, lo que es la penalidad, eh, perdóname, saca la penalidad a los médicos que lo practican, sí. Eh, y que también agrega lo que es la objeción de conciencia institucional, lo cual es un tema, porque va más allá de la cuestión del aborto, eh, que en, un, en una cuestión como es el derecho, como es la ley, se permite la objeción de conciencia institucional, se genera jurisprudencia para cualquier otro tipo de derecho. Los derechos siempre son refractarios de otros derechos, ¿no? Sí, claro. No hay un derecho solo en sí mismo. Digo, este derecho es refractario, por ejemplo, de la ley de educación sexual integral. Uh -huh. Eh, por consiguiente, me parece que, que es peligroso que el Senado, como organismo legislativo justamente del Estado, permita que las clínicas que tienen intereses mercantilistas, eh, porque no, no se basen en un derecho humano que es el acceso a la salud, eh, bueno, nada, de alguna manera <coughs> estén especulando económicamente con esto y que el Estado encima se lo permita. Bien. Eh, Florencia, te quería hacer una... La no, todo bien, estamos iguales. Yo estoy estornudando y tosiendo cada dos minutos. No te hagas ningún problema. Bien. Te, aco te acompaño en cualquier momento. Escúchame. Eh, y, bueno, quería... quería eh, eh, obviamente que este es un tema que, de, digamos, donde la, la economía y los números tienen, tienen un peso, pero pues, quedan, quedan un poco... Quedan un poco relegados en cuestiones que tienen que ver, como vos decías, de ampliación de derechos y de lo que significa eh, directamente el sufrimiento de, de mujeres, eh, que en el, muchos casos termina con, eh, con la muerte por la cuestión, por la cuestión clandestina del, del aborto. Pero igual, bueno, con la identidad de las personas. Sin duda, que mueren, digamos, sin duda por sin eso duda. hablar de números por ahí, viste, te deja un poco. queda un poco no, pero los números son queda un Estoy poco descolgado, la quedo, que, porque la estadística actualiza. O sea, ah, la yo, estadística muestra. Yo, yo me refiero además de eso, de la estadística números concretos de impacto económico algo que defendió el ministro Rubinstein el ministro de salud Rubinstein en la exposición que hizo en el Senado, y él directamente habló que no, esto no tendría ningún impacto económico porque desde algún otro sector, digamos, hay una agrupación de... Eh eh, ya lo voy a buscar acá, de profesionales de ciencias económicas a favor de la vida, ¿no? con esta cuestión de estar a favor de la vida, que ya la discutimos y que creo que ya no vale la pena hablar de la, del tema, pero bueno, se llaman así, profesionales de ciencias económicas a favor de la vida, que ellos dicen que el costo, entre comillas, para el sector público de la, de la legalización eh, sería de unos 7 mil millones de pesos eh, por año, más o menos. ¿Qué, desde tu costado, más de, de analista de, de los números y de la economía, ¿cómo, cómo ves este tema? Mira, te cuento, Para empezar, lo que es el misoprostol, que hoy en día es un monopolio económico, es sí. decir, todavía no, no tendría ni siquiera estar permitido el costo, al legalizarse se reduciría en un 900%, y estos números los tiró Rubinstein, sí. o sea, es fuertísimo que la producción de una medicación que es económica la producción, eh, estemos pagando casi un 900% más por su ilegalidad en el mercado por su eh, eficiencia eficacia mejor dicho para lo que es eh, la realización de un aborto seguro esto está recomendado por la organización mundial para la salud Sí, perdón te, te, incluso si el, si el posto, estado perdón si el estado decidiera es, producirlo sería mucho más bajo todavía no esto es exacto, en el caso de que lo compre más bajo, claro. exacto. Eh, de hecho eh, la gente suele pensar que esto va a generar costos en los hospitales públicos, pero la realidad es que con misoprostol y, y una serie de seguimientos, dependiendo de la semana, no es lo mismo abortar con misoprostol con cuatro semanas de embarazo, eh, obviamente con 12 semanas de embarazo, claro. pero eh, dependiendo de eso también te reduce el costo de internaciones. El aborto, o sea, la problemática del aborto, lo que te genera costo, Eso además es sentido común, no hay que ser economista. Es en las internaciones las complicaciones. Totalmente. Porque las otras mujeres no llegan al sistema público. Digamos, dejemos de decir mentiras. Y en definitiva, el Estado... No digamos no puede plantear en términos de costo algo que tiene que ver con la vida de las personas acá obviamente ya entramos más en lo cualitativo, uh -huh. pero sí es cierto que los números que han estado circulando eh, no son reales, no son reales porque te vuelvo a repetir, los costos en torno al aborto tienen que ver con las complicaciones que se generan en los hospitales públicos, de esto de hacerse de manera segura reduciría en casi un 98% las muertes por mortalidad materna y las complicaciones. Bien. Bueno, Florencia, te hago, te hago la última. Vos le entregaste un pañuelo verde a Macri hace, hace un par de días, dos ¿no? Dos días. Hace dos, dos días. días. Eh, eh, ¿Vos crees que el presidente tendría que haber tomado una postura un poco más, eh, más, eh, más firme en este... En este mm, ¿En este contexto o alcanza con que haya habilitado el debate? Hace un ratito Macri sí, eh, no, emitió, un, sí, comu emi eh, emitió sí. un comunicado, dijo que no importa cuál sea el resultado, hoy va a ganar la democracia, ¿no? Lo hizo en la, en la previa, obviamente, del, sí, del debate. Sí, estaba por comentar esto. Sí. Que acaba de hacer un comunicado que sí. empieza con no importa cuál sea el resultado hoy. Yo no sé quién lo asesora, sinceramente, a Macri, pero para mí es su enemigo. Y te digo por qué. Porque al margen de que yo sea oficialista o no sea oficialista, al margen de eso... Un presidente no puede tuitear algo o dar un comunicado eh, que empieza con una frase que tiene que ver con el fútbol. ¿Cómo no va a tener que ver el resultado cuando estamos hablando de la muerte de mujeres en situaciones de precariedad por una situación que se va a seguir reproduciendo por más que el aborto hoy no sea legal? Uh -huh. Al margen de que él haya querido decir algo diplomático, lo que le escribieron, se lo escribieron mal, porque el mundo nos está mirando y de esto tuvo que ver la entrega que le hice del pañuelo al presidente en un contexto internacional, como es el G20, donde había varios miembros de muchos países. y De hecho, la gente aplaudió, digo, esto no fue eh, catalogado como algo negativo para nada, eh, porque realmente el mundo está esperando que Argentina sea pionera en América Latina Espionera Cuba y Uruguay, por supuesto, pero por la importancia Argentina en la región que el aborto sea legal por la influencia que tiene Argentina en la región. Florencia, muchas gracias por la por la charla. Vamos a seguir atentamente en lo que pase y ojalá que sea ley. Te mando un saludo. Eh, gracias. Déjame decir algo más cortito sí, claro. para las mujeres que están escuchando. Eh, hoy no deja de ser una fiesta. Eh, acá realmente la ley es importante para todas pero también es importante lo que se rompió en estos seis meses eh, con respecto al tabú, con respecto al tema del aborto, con respecto a la exigencia de las pibas en los colegios para que haya educación sexual integral. O sea, iniciamos un cambio enorme que, aunque hoy se legalice, vamos a tener que seguir en las calles. Así que, simplemente, tranquilidad, porque esto es una batalla de, de un movimiento que va a seguir creciendo. Florencia, te mando un saludo. Gracias por la charla. Un abrazo enorme. Chau, chau. chau con Florencia Freijó, que es politóloga ecofeminista, bueno, una de las, de las militantes que está eh, a favor de, la, de, la, de la, que se vote la ley de interrupción voluntaria de, de, del embarazo, es la, eh, la militante que le entregó en el contexto del G20, como ella decía, el pañuelo verde hace un par de días al presidente, al presidente Macri. Es largo el comunicado de Macri, eh, ella criticaba la palabra resultado, cuando hablamos de Florencia, cuando hablaba del, de, de una cuestión casi, de, casi deportiva. Eh, tratando de resumir lo que, lo que tuiteó el presidente, eh, el presidente Macri, pero bueno, básicamente es eso, no Me, se centra en que eh, eh, considera el presidente que, que, el, que la democracia ganó con este, con este debate, más allá de que se apruebe o no se apruebe la ley. Bueno, escuchamos un poquito de música tanda y volvemos con el último bloque en Solo Negocios. No se vayan...